eclipse se llama, amigo, que no Cris, el escurecerse esos dos luminares mayores, dijo don Quijote. Estéril queréis decir, amigo, dijo don Quijote. Esa ciencia se llama astrología, dijo don Quijote. Decid, Sarra, replicó don Quijote, no pudiendo sufrir el trocar de los vocablos del cabrero. Perdonad, amigo, dijo don Quijote, que por haber tanta diferencia de Sarna a Sarra os lo dije.